Seguimos en el ahora en este segundo bloque, y ahora vamos a entrevistar a Pato Dauxi. Ella es, aparte de ser una gran artista, trabaja en el programa Envión desde hace muchísimos años y hoy vino a charlar un poco de cuál es la situación que están atravesando hoy el programa y particularmente los trabajadores de, del Envión. Pato, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, todo bien? bien. ¿Querés contarnos un poquito qué es lo que está pasando con la precarización laboral que ustedes están sufriendo ya desde, hace, desde, siempre, <ríe> desde siempre, básicamente, <ríe> sí. pero que con toda la cuestión socioeconómica seguramente se ha visto agravada en, el, en estos últimos años? Seguro. Eh, bueno, sí, la situación viene como tirante desde hace mucho tiempo. Ahora está un poco la primicia. Hoy recibimos la noticia de que el miércoles eh, a las 13 horas nos va a recibir el Intendente. ¿Esta es la primera vez que eh, nos la recibe? La primera vez que nos recibe en cuatro años. Eh, quizás el programa para él en, en campaña fue eh, lo reconoció como, como importante para en, en materia de, de política pública dentro de la ciudad, eh, ya que el envión trabaja con muchos y muchas jóvenes. Eh, estamos en seis sedes, eh, en diferentes sectores de la ciudad. Si se quieren en, en sectores de donde... Nos llegan otros eh, otras sí, otros programas eh, alejados, lo que se llama vul, claro. le llama vulnerados los barrios, eh, que por ahí mucho la palabra no nos gusta utilizarla, pero bueno. Y sí, eh, queda mejor que vulnerables, porque sí. están vulnerados por sí, el Estado. Así. totalmente. Eh, así que, bueno, el intendente en el 2015 eh, reconoció que el programa era muy importante y que, bueno, Que sí, que él se iba a hacer eco de, de cada reclamo que ya veníamos teniendo porque la situación venía complicada. Pero bueno, eh, hoy recién hoy <ríe> tuvimos el llamado de su secretaria, le entregamos una nota en mano a él porque no pudimos entregársela en otro momento, hicimos como como se debe, entregar por mesa de entrada del municipio, firmado por todos los trabajadores y las trabajadoras, pero bueno, nunca nos llamaron en esos cuatro años, así que decidimos interceptarlo. <ríe> La semana pasada, el martes, fueron algunos compañeros y compañeras y en mano lo pudimos eh, encontrar a la mañana cuando ingresa a su despacho, así que se lo entregamos en mano y la nota no decía ni más ni menos lo que veníamos solicitando hace tanto tiempo, que es reunirnos con él y, y hablar y poner los papeles sobre la mesa de qué quiere hacer con el programa, de qué le sirve o no, si cree que es una política pública o no, y eh, En su momento él decía que si la provincia no, no se hacía cargo del programa, porque digamos que el programa es un es de, es compartido, o sea, con provincia y con municipio. Claro. El municipio se encarga de algunas cosas y la provincia de otras. Nosotros lo que vemos es que se lo tenemos que reclamar al municipio, a este estado en el que estamos ahora, porque trabajamos para el municipio. <risa> eh, trabajamos en los barrios de Bahía Blanca, con los y las jóvenes de Bahía Blanca, con la familia de Bahía Blanca ellos nos dicen qué cantidad de horas trabajamos, eh, eh, nos pagan nuestros o sea entonces eh, sí, le facturamos, son, somos, somos monotributistas. Eh, y le facturan al municipio. ¿no? Sí, le facturamos le al municipio, no, no facturamos a la provincia. Entonces eh, siempre nos quedamos con esto de que por ahí eh, lo importante era que, que él nos reciba o que, por ejemplo, el ejecutivo. Por eso digo que siempre hicimos todo como nos pidieron, entregar una nota en mesa de entrada, hablar con las subsecretarias, nos recibieron todas las que pasaron porque fueran bastantes las que pasaron estos 4 años, pero bueno, ninguna nos dio una solución, y pero ninguna tampoco eh, se hizo cargo de, de, de esta situación en la que estábamos, hay eh, equipos incompletos, por ejemplo, yo trabajo en la sede de Villa Harding green estamos sin psicólogos, sin psicóloga, ya hace 6 meses, que es recontra importante para la, la intervención con cualquier joven de la sede o cualquier familia del barrio, eh, Tenemos el aval de un montón de instituciones, eh con la unidad sanitaria, con salud mental del Hospital Peña y el municip y municipal, con escuelas, o sea, el trabajo creemos que es recontra importante y que abarca un montón de ejes, así como el programa en sí tiene muchos ejes, nosotros tratamos de abarcarlos todos. Entonces, creemos que llegamos como la situación, como decías vos Vicky, la situación social del país no acompañó en nada en estos cuatro años y la realidad es que se vio recontra reflejada en todas las sedes en las que trabajamos. ¿Tuvieron más, Así que, más demanda de, de jóvenes, de sí, niñas ahí? Sí, ¿no? sí, sí, sí, sí, la verdad que sí, eh, se vieron un montón de situaciones que nosotras la, logramos darnos cuenta de que es por la situación económica. Eh, más cantidad de jóvenes asistiendo a las meriendas, eh, no tanto a los talleres, también talleres tampoco tenemos mucho, hay un abandono total de los talleres, a veces no tenemos que ofrecer, entonces también es difícil... Venite al envión cuando no tenés nada para ofrecerle al joven o claro. a la joven. Eh, tenemos apoyo escolar, educación física, algunas cuestiones se, se, se sostuvieron con el tiempo, pero otras no. La realidad que es un programa que abarca mucha cantidad de jóvenes eh, de todos estos barrios, tiene eh, profesionales, muchos profesionales dentro del equipo que no son valorados. Se van, se van a otro trabajo porque están mejor pago o porque se cansan, o porque... Te tenés que bancar cantidad de cosas. Entonces, eh, sí, se vio bastante reflejado este último tiempo la, la, el ingreso de, de otros jóvenes. Claro. Sí. Y aparte de, de Envión, ¿hay otra política pública, municipal, o de algún otro estamento del Estado que esté dedicado a los jóvenes o es el único que, nosotros, que existe o que persiste? Por lo no, menos. Nosotros reconocemos o vemos que somos casi la única política pública que funciona... Eh, de lunes a viernes, eh, todos los días, o sea, con todo su, con todo el equipo incompleto como está, pero que, que trabaja con todos los jóvenes. No no vemos que haya otra política pública. Eh, sí, ahí eh, está la guardería para los más chicos, las jardines de infantes, todo lo que es de educación, funciona en la mayoría de, de los distintos barrios en los que estamos, pero programas de este tipo que trabaja con jóvenes en una edad que es difícil que en la que hay que acompañar bastante que son de los 12 a los 20, 21 años que es con la edad que nosotros trabajamos no vemos no sabemos que no hay entonces también reconocer desde ese lado y también creemos que eh, así como tiene este vaciamiento que sentimos que están vaciando al programa sentimos que debe ser importante porque si no también ya lo hubieran sacado lo hubieran cerrado en estos cuatro años claro. no se hubieran interesado por nada y eh, Cobrar, cobramos todos los meses, pero bueno, eh, estamos cobrando de bolsillo 14.000 pesos y me parece que es, a esta altura del partido no estamos ni en la línea de pobreza, ni en ninguna línea, entonces no, cual. es como invisible el sueldo cuando Sí, cuando creo cobramos. que la ganasta básica está a 30 y pico sí, de, no, de Es imposible, tenemos compañeras que tienen la obra social de sus hijos, o sea que pagan 4 lucas de monotributo, es es insostenible. Ya a veces sacamos cuenta y queremos que vamos a trabajar gratis, claro. <ríe> realmente. Eh, muchos sostenemos el programa porque creemos en la política pública que es. Eh, el lazo que uno genera con los jóvenes y las jóvenes es recontra importante y, y es fuerte. Entonces eh, no queremos entregar esto en manos de quien no se quiera hacer cargo. Eh, notamos que es importante. Entonces veremos qué nos dice el miércoles, que tiene para ofrecernos. ¿Qué expectativas porque, tienen con respecto a esa reunión? Y en realidad... Eh, Ninguna. <risa> y es como que estamos, la verdad que a la deriva, porque como en, en cuatro años no nos dieron nada, no nos ofrecieron nada, eh, fue más soltar la mano que, que acompañar. Sí hubo, por ejemplo, desde provincia se organizaron algunas otras cuestiones, se ordenó algunas cosas, pero desde el municipio nada, o sea, fue nah, fuimos invisibles. Así que nada, mañana tenemos asamblea, nos vamos a seguir organizando como venimos en todo este tiempo y veremos qué, qué vamos a qué queremos nosotros también como equipo como equipos y bueno y a ver qué tiene el intendente para ofrecernos eh, en cuanto a esta política pública así que el, el miércoles a las 13 horas vamos a estar no vamos a poder entrar todos y todas porque bueno somos muchos deberíamos ser más pero somos menos pero bueno vamos a armar un equipo que, que va a entrar que va a conversar con él no creo que nos invite a desayunar No, no. Ve, no sé si va a haber media luna y mate porque es al mediodía también, pero bueno eh, nada, vamos a, vamos a estar ahí nada la verdad que hoy nos sorprendió el llamado porque ya creíamos que no, no iba a suceder y bueno, bien contentos y contentas igual de que nos hayan llamado bueno, esperamos que esperemos. que haya alguna respuesta sí, a partir de todo sí. esto sí, vamos sí, a seguir sí. conversando después de un poco de música con Pato sobre otro tema así que ahora escuchamos un poco de música y seguimos Música